Buen día, ¿cómo estás Daniel? Como siempre, agradecer el interés por, por l a s y los trabajadores de, de Moreno.、Eh, bueno, nosotros cerramos paritaria el año pasado.、Uh -huh. eh, el, para recordarles, habíamos cerrado un、eh, 27% que se transformaba en el acumulativo en un、eh, 29,2,3, algo así.、Uh -huh. eh, Que nos estaría faltando sería:、eh, había una cláusula de revisión, digamos,、eh, pactada para diciembre. Y bueno, como bien has dicho vos,、eh, hoy estamos ya cerca de marzo y todavía no hemos tenido respuesta con respecto a ese tema. A, a revisar el, el último tramo、eh, del aumento salarial, que ya lo, lo lo tenemos ahí nomás, digamos, lo tenemos en el próximo cobro,、uh -huh. digamos. Eh, amén de esto,、eh, yo en la última entrevista que, que, que habíamos tenido había planteado que se había dado una, algo que era muy positivo para nosotros, que era que en esa misma acta paritaria habíamos、eh, logrado colocar los temas de relevancia de la Junta de Calificación y Ascensos,、sí. eh, algo que no, no se venía dando en la gestión anterior.、Eh, bueno. Lo mismo, estamos también ya a casi tres meses de negociación de la, o, de, o de tratar en la Junta de Calificación y Ascenso los temas、eh, importantes para los y las trabajadoras.、Eh, temas como, por ejemplo, pase a planta, fundamental,、eh, prejubilables, recategoriz recategorizaciones y、eh, 40, el régimen de 40 horas. Eh, realmente, eh, eh, No hemos logrado todavía、eh, que se empiece a efectivizar con decretos, que se logre firmar esas actas,、eh, y estamos a, a espera de、eh, que esto suceda en la próxima convocatoria. La próxima convocatoria sería el 2 de marzo,、eh, donde, bueno, nosotros entendemos que, que, que entendemos las dificultades que tiene el Ejecutivo, pero tiene que dar también、eh, gestos. Eh, para los trabajadores, más en este contexto que vos planteabas, n o Digo,、eh, la pandemia, los trabajadores、eh, y trabajadoras municipales、eh, en, en muchos sectores hemos estado al frente de, de la lucha contra el COVID,、eh, con lo cual es necesario eh, inyectar, eh, en principio,、eh, recalcular ese último tramo de 12%, que claramente la inflación lo, lo, ha, lo ha comido en, en este tiempo. Y amén de esto, eh, también eh, que se evalúe la, las categorías, que aproximadamente en Moreno cada categoría sería un 5% o más,、uh -huh. eh, con lo cual necesitamos también que、eh, tengan esa inyección y que obviamente la estabilidad laboral de, de, de compañeros,、uh -huh. ¿no es cierto? De compañeros y compañeras que ya están en, en tiempo de, de pasar a planta. Raúl, el año pasado un tercio de los trabajadores estaban haciendo tareas presenciales para garantizar justamente el contacto con la comunidad, con los vecinos y vecinas desde las diferentes dependencias、eh, municipales de Moreno. Imagino que esta presión del verano de abren las escuelas, cierta recuperación y apertura de actividades, está empujando también a l retorno de、eh, mucho de ese personal.、Eh, conocer qué porcentaje hoy están trabajando en forma presencial、eh, de los trabajadores del Estado en Moreno y qué porcentaje. Porcentaje es que ya se avanzó con、eh, la vacunación de los empleados del Estado. Bien, en lo que es los sectores de salud,、eh, es bastante positivo la cantidad de, de, de trabajadores y trabajadoras vacunados.、Eh, si no me equivoco, creo que se llegó al 60-70% por ciento、uh -huh. de compañeros vacunados. Todavía falta.、Eh, Que se llegue al cien cien por de forma、eh, lo más rápido posible. Nosotros, al igual que AT Nación y AT Provincia, estamos acompañando la campaña de vacunación, de concientización, de, de, de, de que d i g a m o se d que se vacunen tanto los trabajadores como los, los vecinos,、uh -huh. ya que hay una campaña muy fuerte en contra de, de la vacunación. i n c l u s i v e hasta generar miedo, digamos, con respecto a. a A, ¿Cómo es? A posibles.、Eh, ay, no me sale la palabra. Direcciones. a posibles, eh, eh, Efectos eh, negativos. A, digamos,、uh -huh. Efectos negativos y demás. Entonces, digamos, nosotros la verdad es que acompañamos la, esta, esta campaña. De hecho, estamos eh, también. Eh, esta semana iniciamos. Hay muchos compañeros, trabajadores y trabajadoras que no tienen、eh, ni la tecnología ni el conocimiento para ingresar a la aplicación para, para inscribirse. Entonces,、uh -huh. también. Vamos a aportar desde ese lado, dándole herramientas a los trabajadores y trabajadoras para que puedan inscribirse y ser vacunados.、Uh -huh. eh, por otro lado, planteaste. r e c o r a m e la otra pregunta, eran dos. El, dos ¿qué, ¿Qué porcentaje de trabajadores y trabajadoras hoy están haciendo tareas presenciales? Porque el año pasado, en el momento del pico de la pandemia, era solo un tercio, si han ¿Sí? vuelto 60,、eh, bueno, algunas Sí, sí, 60% de los trabajadores ya están.、Eh, Eh, haciendo tareas presenciales.、Eh, desde el Ejecutivo, la intendenta María Fernández sacó un decreto、eh, donde era muy claro q u i e n e s debían volver y q u i e n e s no.、Uh -huh. En principio, todos los mayores de 60、eh, seguirían licenciados、uh -huh. y aquellos que tienen、eh, enfermedades preexistentes. Bien. Última,、eh, Raúl, y、sí. te agradecemos como siempre la deferencia de dedicarnos estos minutos. ATE formó parte, después de la explosión en la escuela 49, la muerte evitable de Sandra Calamano y de Rubén Rodríguez, formó parte de ese comité que se conformó junto a sindicatos, a la comunidad, a familias y al Estado municipal y provincial. Este año,、eh, de a poco, se está volviendo a cierta presencialidad, se supone, cuidado, digo, se supone porque muchas、eh, fotos, imágenes, testimonios que nos llegan a la radio hablan de que no están dadas las garantías en muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires para ese retorno. ¿Qué pasa en Moreno? Bueno, en m o r e n o a ver, justamente en estos días comenzamos también una recorrida por, por todas las escuelas, por sectores municipales y escuelas, y la realidad de, las, de muchas escuelas es que no, no tienen las garantías para comenzar.、Sí. Eh, a ver, si a una escuela le falta el agua, no va a poder comenzar.、Claro. No, eh, tenemos problemas de edilicios todavía, tenemos obras que todavía no han sido. Eh, concluidas, finalizadas, tenemos un, un sinfín de inconvenientes en las escuelas. Es, clara,、eh, es claro, a a es c l r digamos,、sí. si no están dadas las garantías para los trabajadores y para、eh, la comunidad educativa, ese, ese colegio, esa escuela no debe, no debe comenzar. En este caso,、eh, entendemos y tengo、eh, entiendo yo que、eh, quien define、eh, si se puede comenzar o no. Eh, es el directivo, y vamos sabiendo la realidad de su, de su escuela, pero bueno, también tenemos otros directivos、eh, en algunos casos que pretenden iniciar sí o sí.、Claro. Eh, nosotros vamos a estar evaluando caso por caso, vamos a estar yendo a, a todas las escuelas、eh, a verificar y a chequear que realmente estén las garantías dadas. Si no están las garantías dadas, no, no se puede abrir esos colegios. Raúl, como siempre, muchísimas gracias y quedamos a disposición aquí en la radio. Igualmente, que tengan buen día y gracias por、eh, llamar.